Las fiestas barriales de carnaval no son delito. En San Miguel, cientos de murgueras y murgueros, junto a organizaciones sociales, comunitarias, políticas y sindicales, realizaron un corsazo en defensa de las fiestas barriales de carnaval. Las murgas independientes vienen realizando estas fiestas desde hace más de 10 años, pero desde el año pasado, el intendente local Jaime Méndez persigue y multa a quienes organizan estos corsos barriales. Aldana Sardelli, integrante de la murga Resacados del Trueno de San Miguel, fue una de las oradoras del c o r z a z o Las murgas y las organizaciones realizan un intenso trabajo para, desde lo artístico, problematizar y denunciar las injusticias que se viven día a día. Las fiestas barriales son eventos libres y gratuitos que se realizan para que la familia pueda disfrutar de l Cerca de su casa. La política persecutoria de las actividades culturales autogestivas en San Miguel también la sufren centros culturales y estudiantes de arte y teatro que también participaron del Corsazo. Numerosas organizaciones participaron de la concentración que terminó con una marcha que recorrió el centro de San Miguel. Soy Nora del Centro Cultural Barrio Frino y estamos acá acompañando a las murgas para que puedan tener la libertad de hacer los corsos que vienen haciendo hace mucho en la calle, libres, gratuitos. y porque si no lo garantizan las murgas las comunidades los centros comunitarios、eh, no se garantiza de ningún otro lado y así que hay que defender el espacio público gastón guerra de la herrería teatro apoyando las murgas las fiestas barriales la cultura popular es del pueblo Soy lucía del centro comunitario de lagarto juancho y nada vengo a apoyar esto porque es muy importante para los barrios para los pibes es esto es una, un gran momento de compartida y la verdad que No está bueno que lo prohíban, y entonces vamos a hacer toda la fuerza para que pueda seguir en los barrios, en las plazas y en los lugares donde haga falta y estaremos. El año pasado, las organizaciones de San Miguel elaboraron un proyecto de ordenanza para realizar las fiestas de carnaval, pero fue cajoneado por la Comisión de Cultura. Rosa, murguera de San Miguel, realizó un balance al finalizar la concentración. Han venido murgas de capital, de zona oeste, de campana también, que están siendo hostigadas y que también están siendo perseguidas. Se han sumado el candome de mujeres, también los profesorados de artes visuales, de teatro y de música de acá de San Miguel, porque también están sufriendo lo mismo que nosotros. Así que el balance es repositivo. Me parece que estamos todos y todas lo, reclamando lo mismo, así que muy felices. Y ahora a, a esperar a ver qué sucede, sobre todo con el proyecto de ordenanza que está cajoneado desde el mes de noviembre del año pasado. Las fechas de los festejos de carnaval ya se definieron y la comunidad espera encontrarse en el espacio público de los barrios. Reportó para el Informativo Nacional de Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.